Buenas tardes. Ya casi han pasado dos meses desde que la iniciativa popular a Maika diera su primer paso público. Y desde aquel 6 de febrero la propia dinámica y el devenir de la actualidad política han demostrado que se están dando movimientos. Son muchas las personas que coinciden con las bases que ha venido a reivindicar la dinámica Vilgaitesen. Somos muchas las que han hecho suya el lema y las que han contribuido a difundirlo. Reflejo de ellos fue la manifestación del 6 de marzo. Sin embargo, a nuestro parecer, más allá de manifestaciones y actos multitudinarios, la clave que queremos subrayar reside en la complicidad que está surgiendo entre las personas de izquierdas e independentistas. Sin reparar al recorrido de los partidos políticos, o mejor dicho, con la intención de influir en ellos, las personas, la sociedad, debemos ser los agentes principales. La sensibilidad por una Navarra se extiende a todos los espacios sociales. Una Navarra euskaldun, democrática, participativa, de izquierdas. Es imprescindible debatir sobre el modelo de cambio y eso nos corresponde a la sociedad. El delegacionismo en los partidos políticos nos puede llevar por caminos equivocados. Y no podemos olvidar que estamos entrando en periodo electoral. Las y los euskaldunes debemos construir la euskalherria del futuro juntos. Y creemos que la perspectiva de izquierdas puede ser un mecanismo adecuado para llegar a acuerdos con amplias esferas democráticas de Navarra. Han pasado dos semanas desde que 5.000 personas salimos a la calle bajo el lema Nafarro Atik, Euskal Herrera, Amaika, Virga y Y mandamos un mensaje directo a los políticos. Estos días se nos han acercado muchas personas preguntando por el futuro de esta dinámica. Son muchas las que nos han hecho llegar la necesidad de seguir con ella. En las próximas semanas vamos a reflexionar sobre esto entre las personas que hemos impulsado, participado y apoyado esta iniciativa. ¿Es necesario que las personas de izquierdas y aversales de Nafarroa trabajemos en común? Lo decidiremos entre todos y todas. De hecho, más allá de lemas generales, creemos que es necesario hablar de contenidos. ¿Cómo, para qué, en torno a qué vamos a reunirnos los eusskadunes y de izquierdas de Navarra? Un debate jugoso, interesante y como no necesario. Creemos que podemos estimular la creación de espacios en común. De esta manera, durante las próximas semanas nos tomaremos un tiempo para debatir sobre todo esto, haciéndolo de forma participativa y cuando lleguemos a decisiones concretas las haremos saber. Por último, queremos recordar a todos y todas las aversales de Nafarroa que el próximo 4 de abril se celebrará la Berriaguna. Con ese motivo se han convocado diversos actos y nosotros y nosotras nos unimos a ellos, especialmente a los unitarios, que la red independentista ha convocado, ya que nuestro objetivo es también unir y acumular eh, fuerzas. Tal y como hemos dicho, las y los euskaldunes debemos construir la euskalerría del futuro juntas y el haber rieguna unitario será reflejo de ello. Por lo tanto, allí nos veremos.